es que somos humanos, me decía, ¿qué años tú en mi caso? Claro, es que hay que ponerse en su pellejo. El año pasado murieron asesinadas 3.682 personas, 3.682. Solamente este año llevan ya muertas más de 1.200 personas asesinadas y el 50% son jóvenes estudiantes universitarios. El crimen organizado anda a sus a sus anchas, cama. entonces claro, todo eso...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 Con, sí, o sea, eh, el ladrón eh, lo anuncia y lo pone en su camiseta, ¿no? Eh, soy ladrón, eh, soy uno de los malos. ¿Si Conmigo yo trato con personas ahí sí. en el Arcén, en México, en pleno México.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 Y felices días Un abrazo a ti, gracias